Es la noche de Venus, es la noche de Narciso, que hace que nos miremos a nosotras mismas. With brush on. the answer for the Sounds so really make your rope and strong. Dump it with a bang leave it, leave it, leave leave it, leave it, leave it, leave leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, it, leave it, me it, Afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it cause it was the month of. How life. does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, How does it feel when you got no food? Fasty dodgy pony left one side. Fasty dodgy pony left one side. It's a ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas, Ana, de que había un, un señor griego que tenía el don de la adivinación? Se llamaba Melampo. Pues este, este hombre, Melampo, fue el primero que tuvo el don de la adivinación. Lo curioso es cómo la consiguió. Se encontraba un día caminando y vio como un trabajador... Había descubierto un nido de serpientes. Habían serpientes pequeñas y serpientes grandes. Era una familia de serpientes. Entonces, este trabajador mató a las dos serpientes mayores, las que eran el madre, la madre y el padre, y Melampo lo detuvo cuando iba a matar a las pequeñas. Lo detuvo... Y ahí podría haber quedado la cosa, ¿no? Pero no, porque estamos en el mundo mítico y entonces no quedan ahí las cosas. Estas pequeñas serpientes buscaron a Melampo y vinieron por la noche hacia sus oídos y lamiendo sus oídos y el interior de los oídos se los limpiaron de forma tal que Melampo pudo pasar a entender el lenguaje de los animales. Amigas, amigos, estamos en el aire, el cayuco está flotando y creo que estamos conectados con Senegal, en concreto con Dara. ¿Nos escucha, Richard? Eso, yo ya estoy... ¡Oh, qué bueno oírte, hermano! ¡Qué bien! Mira quién está por aquí. Hola, Richard, soy Ana. ¡Oh, qué tal está! Y hay más gente, hay más gente. ¿Qué pasa, gran hermano? ¿Cómo estás? ¡Oh! Manolo, estoy bien <ríe> Qué bueno saber que sabes Y creo que tenemos oh. Creo que tenemos también a Yusufa Keita ¿Nos escuchas, Yusufa? Hola, buenas noches a todos, a todos. Yeah. Hola. Bueno, hola. Yusufa, ¿qué tal está? Aquí, muy bien, en casa Con mi compañero, Basiru Bien, somos Inter Ya en el Cayuco 3, 4, 5 Richard está en Senegal, Yusufa en un piso de Santa Cruz y nosotros, Manolo, Ana y Rafa, en Radio Geneto 107.5 la radio de la Asociación de Vecinos de Geneto y aquí oh, estamos ahí. otro viernes más pero muy contentos de escuchar ya directamente a Senegal Richard, Al... somos todo oídos, cuéntanos Alguien, alguien está aquí que presenta quiere presentarte también y ah, que... Somos seis en el cayuco sí, Bien somos Bienvenido Hola, Rafa. ¿Cómo va eso? ¿Vas? Bien. Oh. Oye, yo no sé si esta noche vas a ir a una fiesta de cumpleaños, Vas. Sí. ¿Vas o bien. no vas? Sí, él está, sí. está preparando. Hola, Vas, soy Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Pues estamos en los preámbulos Hola, del cumpleaños. Amor. Ah, no. También, nos vemos allí entonces. Nos vemos dentro de un ratito, sí. Vas, pues... yo no sé si tú has conocido a Richard Diata, que es un profesor en Senegal No, no, no lo he conocido lo pues... conocí, no, Escucha, no, no. escucha, que lo tienes ahí Richard, ¿cómo ah. van las cosas, hermano? Sí. Uh, ¿Quién es exactamente? Bueno, Bas es un chico senegalés Que comparte sí. ahora mismo piso con Yusufa Y que eh, es muy amigo de Davinia y que Así. ha estado, vino también emigró luego fue a la península, estuvo un tiempo allá y ahora está de nuevo en Tenerife, y bueno, estamos en el mismo Cayuco todos, ¿no? Sí. Richard, cuéntanos cómo van las cosas, ¿estás en Dara o estás en tu tierra en Casamans? Bueno, ahora, ahora mismo estoy en Dara, después del, del final de las vacaciones, ya era un con el trabajo uh -huh. y bueno hace más o menos una semana estábamos celebrando la fiesta de tabasqui aquí en senegal bueno estás de fiesta ahora De fiesta y ahora ya estamos trabajando pero tú eres cristiano y sin embargo haces fiesta de tabasqui también bueno lo que pasa aquí en senegal es que no tenemos estos problemas en la medida en que Vivimos juntos, compartimos lo mismo. Es una fiesta para todos. La convivencia entre cristianos y musulmanes en Senegal es algo muy interesante. Okay. Bueno, la Celebramos todos la fiesta de Tawaski. Es que cómo... los musulmanes nos invitan, nosotros también durante la fiesta de Navidad invitamos también a los musulmanes. Mira, ¿y cómo van las cosas en el, en el Licee, en el Instituto de Dara? ¿Cómo van los medios y las posibilidades para comunicar con Canarias? Bueno, lo siento, pero las cosas ya. Hemos estamos un... hablando. ¿A qué podemos tener electricidad? Desgraciadamente es lo mismo. Generalmente no nos dicen que han encontrado a, a, a, a quienes no contestan encontraron al ministro, un ministro de, de la comarca, Jibuca. encontraron a Bipsi también. Personas más estrechas con el presidente. Desgraciadamente nada han hecho para el Nada, no tenemos corriente eléctrica y seguimos. Bueno, nos cuenta Richard que no hay No hay respuesta por parte de las autoridades. Este instituto necesita internet, necesita sobre todo, antes que internet, simplemente electricidad. Y no tienen electricidad, es un instituto en el norte de Senegal, ellos quieren comunicar con centros de Canarias, pero claro, sin la electricidad se está poniendo prácticamente imposible, no solo eso, sino muchas más actividades del centro. Imagino que las clases de la tarde, algunas veces hay que hacerlas Prácticamente a oscuras, ¿me equivoco, Richard? Uy, ¿tenemos alguna dificultad? la vida se consume sin querer. Y esta es la vida que me tocó conocer. Las noches son tristes, ya lo ves. La realidad me puede y no sé qué hacer.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 Pero no vives aquí en Dar. Venga, estamos de nuevo escuchándoles. Habíamos cortado un momento, pero mientras, mientras tanto, Yusufa y Richard estaban en comunicación. Richard, ¿nos puedes contar en el instituto entonces no hay corriente eléctrica en este momento? No, todavía no. Bueno. Y el ordenador portátil que tenéis, tengo entendido que... Ya no tiene corriente eléctrica tampoco, o sea, no tiene batería, ¿es correcto? La, ba la, la batería no resiste. Dura a veces 30 o 40, 45 yo diré, minutos. 45 a lo, a lo máximo. Bueno, 45 minutos difícilmente llega para una sola clase, a lo mejor. Pero de todas maneras haría falta la Internet. Bueno, nuestro objetivo primero, Richard, creo yo... Eh, corrígeme si me equivoco, corríjame Ana que sabe mucho de esto también sería que ustedes pudieran tener una internet al menos una internet portátil, un pendrive que se conecta al ordenador y aprovechar al menos esos 45 minutos de batería para hacer una com comunicación en el aula ¿qué te parece? si sí, es, es posible pues vale Mire, ¿y cómo van los alumnos de español? ¿Qué tal es el grupo que tenemos este año ahí en Dara? Bueno, los otros se fueron porque, ¿cómo se llama? Suaruya tiene el bachi, está en la universidad. Penda también tiene el bachi, está en la universidad. Ata también tiene el bachi. Y Say está en clase de terminal este año. Seikan está en clase de, de terminal para preparar el bachillerato. Ajá, Seikan. Hay... Estamos Seikan, hablando sí, sí, de las la, alumnas la que estuvieron aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Seikan es la que llevaba pañuelo en la cabeza. El velo. Ajá, no ha dejado los Seikan. estudios entonces. Porque creíamos que iba a abandonar los estudios. No sigue estudiando. Ah, fantástico. Sigue estudiando y aquí, bueno, claro que tiene ya un marido, pero sigue estudiando. Ah, está casada y sigue estudiando. Sí, sigue estudiando. Pero todavía no, no se ha hecho mamá, ¿no? Ah, no, no, no, no, no, no todavía no. Bueno, pues todavía bueno, no. Es porque. aquí. En cuanto se haga mamá, será un poco sí. más difícil a lo mejor, ¿no? <ríe> bueno, fantástico. Bueno, Estábamos, teniendo ¿Será difícil todos, seguir el sudán, estábamos temiendo que abandonar los estudios. Era la chica más joven de las cuatro que vino a Canarias con un intercambio educativo y era la que más sí. interés tenía por hablar español eh, y por todo, el ¿no? El Richard, entonces, eh, sí. el objetivo sería conseguir una internet, aunque sea una internet portátil, para poder comunicar un poco, pero nos haría falta que nos cuentes cómo va a ser el calendario escolar en, en Senegal para poder ajustarnos, qué próximas vacaciones hay ahí en Senegal, qué tiempos, cuéntanos. A partir normalmente de 20, del, 20, del 22, el 22 de, de, este, de diciembre estaremos de vacaciones hasta el 3 de, de, de enero, Desde el 22, el 22. Del 22. De diciembre. Al 3. De diciembre hasta Ajá. el 3 de enero. Del 22 al 3 de enero. Y después ya... Sí. Eh, ¿No habrá vacaciones hasta Semana Santa? Sí, hasta Semana Santa. Uh -huh. ¿Y del 22 hasta al 3 tú después. piensas estar en, en Casamans? Yo sí, iré a ver a, a mi madre. Uh -huh. iré a Casamás para ver a la familia encontrar a todos vale, pero pues... pasaré primero por Dakar iré a Dakar antes de ir a Casamás no sé si podré estar en Dakar durante dos días pues... ya conoces el camino que lleva a Casamás no parece fácil no sé si podré tener la oportunidad de tomar el barco Ajá. si no tengo esta oportunidad Tomaré el, un coche Vale, mira, tenemos algo, tengo que contarte algo Amadou en este momento ¿Sí? Está yendo en un taxi bus Hacia Dakar Sí. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, va para allá ¿Sabes por qué? No Porque va a reunirse con gente que está preparando El foro social mundial Que va a ser en ah, Dakar así. ¿Estás informado? Bueno, él tenía que, que, que venir a Dara. Vino a Dara durante un, un momento. Yo creo que en, a principio de noviembre. Ajá. Vino a Dara y me dijo que volverá antes de la fiesta. El último fin de semana antes de la fiesta. Desgraciadamente no vino. Ajá, ¿Y, y... ¿Y cuándo tendrá lugar el Foro Social? Venga, ¿cuándo tiene lugar el Foro Social Mundial, Manolo? Creo que es en febrero. Los días todavía no... No lo tengo pillado, lo siento. Creo que es entre el 6 y el 12, creo. Creo que es el 6 y el 12 de febrero. ¿De febrero? Entre Sí, el 6 y el 12. Y Amadú ya... El 6? Sí, entre el 6 y el 12. Amadú ya ha contactado con la gente que organiza sí. el foro. A lo mejor sí. tenemos la suerte de poder comunicar con ellos durante este programa de radio. Eh, hay varias personas ah. que están organizando el foro, muchísimas personas. Pero hay unos pocos que Ajá. están especializados en conseguir que el foro sea escuchado en el exterior y que fuera de Dakar, en cualquier lugar del mundo, haya gente que pueda participar en el foro también. Eso se llama ah. Dakar Expandida. Así lo han llamado. ¿Qué te parece, Ana? Me encanta. <risa> Dakar, e <risa> Dakar Expandida. En su máxima expresión de apertura. Eh, Richard, yo te conozco, pero te conozco de oídas porque viajé a La Gomera y me reuní con, sí. con Aurelia, que es una profesora francesa. Aurelia, sí. Y me dijo que sus alumnos estaban escribiendo cartas con tus alumnos. Sí. Eh, ¿Me, sí. ¿me escuchas? Me, me, comentó, sí, claro, claro. me comentó Aurelia que sus alumnos se comunicaban con tus alumnos. ¿Continúan con esa comunicación? ¿Sí? Eh, Richard, mi pregunta es, ¿continúan con la comunicación? Sí, sí, sí, sí yo ya estoy oyendo. Huy, huy, no, que si continúan con la conexión entre las escuelas de La Gomera y las escuelas de Dara desgraciadamente el problema que tenemos es el de corriente eléctrica el liceo mi liceo de Ara, el lugar donde trabajo aquí no tiene corriente el, el liceo no tiene corriente eléctrica así que tenemos problemas para entrar en contacto con cualquier liceo es decir es el que problema que tenemos es difícil es, es, pero mira eh, que es eh, como digo yo de hardware o de software me refiero que no hay cable no hay cableado que llegue hasta ahí para tener corriente eléctrica eso el, el, el, el, el, el bueno yo no sé de nada, los me hasta ahora mismo yo estaba viendo una noticia bueno ahora como tengo una antena de Senegal lo viene internet estaba viendo una noticia hay muchísimas de países de, de sitios en Senegal región en Senegal wow. están ahora sin luz y sin agua y durante varios tiempos ...y tienen que caminar durante más que nueve kilómetros para ir a buscar agua... ...y luz no lo tienen... ...y los alumnos están sin estudiar y todas las cosas... Bueno, venga... ...entonces, yo como sé que el africano es muy superbebidor... supervividor y es inteligente... Hasta con una bicicleta estática se puede generar suficiente corriente para poner en marcha, hombre, no una plancha y un horno, pero sí todo lo que sería cuestión de electrónica, porque esto va todo con 12 voltios. Es cuestión de una bicicleta, un generador de coche y un, un aparato alternador que convierta la corriente directa en, en alterna. Y encima se hace sí, el deporte. Sí, tengo que explicar un poco lo que pasa. <risa> Venga. Explícalo, Richard, explícalo. ¿Sí? Es decir que en un momento hemos cambiado de sitio. Primero estábamos en un colegio y en este colegio hay corriente eléctrica. Las máquinas funcionaban, teníamos internet, teníamos corriente. Y después de edificar un nuevo edificio, nos trasladamos... Y en este nuevo edificio no hay corriente eléctrica, es decir, que no hay cable. Sino que en la ciudad de Dara hay corriente. En Dara hay internet, en Dara hay, bueno, muchas cosas. Desgraciadamente, las distancias que separa el nuevo edificio y la vía nacional para tener corriente eléctrica, bueno, nos dijeron que hay que... Necesitamos 18 millones para poder tener corriente eléctrica. 18. 18 millones. 18 millones de sepa, sepa Sí, sí, que, me da igual. De sepa que para sea. tener... Un, bueno, normalmente no es algo que puede plantear un problema. Normalmente no puede plantear problema porque cuando edifican un liceo tienen que, que poner todo el material necesario. Tenemos ordenadores, tenemos muchas cosas, desgraciadamente... Algo que no podemos utilizar en la medida en que funcionan con corrientes. Te comprendo. Ese es el problema. Ya. Mira, en, entonces, eh, dime una cosa. A nivel eh, político, como, como pasa aquí, eh, ¿hay posibilidad de, de que ustedes eh, hablen con los, eh, con, los, vamos, con los responsables de que eso pudiera ser? ¿O o por ejemplo en esa zona donde estáis no hay nadie que tenga corriente eléctrica bueno lo que pasa el administrador del liceo dice que encontró a, a muchas personas es decir a prácticamente a un ministro de la comarca este ministro vive en la zona más o menos a 30 kilómetros de Dara. encontraron también a, a otro el director del gabinete del presidente de la república También que, que vive muy cerca de Dara, a 40 kilómetros normalmente de Dara, y a otros, a un, un concejal del presidente que vive también en la zona. Desgraciadamente, siempre hay promesas. Lo hacen en una medida política. Oye, ¿qué, ¿qué? Son políticos. ¿Qué será. ¿Qué dicen los políticos? Sí. Richard, ¿qué será que los políticos, tanto si son tubabs como si son hermanos, africanos resulta que están todos con la misma música todos dicen algo pero luego no cumplen nada no te parece que no es, un, es, es algo sintomático esto no bueno entonces pero tienen ustedes por ejemplo alguna posibilidad creen que puede haber alguna posibilidad de que eso se logre bueno a veces lo creemos a veces A veces lo creemos, en la medida en que ya acercan los, las elecciones presidenciales. Yo creo que podrá ser también mm, un objetivo para tener votos. Llevan, sí, pero a lo mejor es un objetivo para decir, vamos a poner la luz, pero luego a lo mejor tampoco la ponen, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis esperando, Richard? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleváis esperando? ¿Un año, dos...? Bueno, hasta ahora estamos ya en el tercer año. ¿Tercer, tercer año? Estamos esperando desde tres años. Pues bueno, entonces, mira, yo creo espera. que, eh, siendo por una parte objetivos con la cuestión de que no, no, hay, no hay ahora mismo conexión, eh, yo creo que como mínimo habría que intentar conseguir una batería de portátil nueva para ese portátil que pudiera asegurar dos horas, dos horas de. de de autonomía, y luego una conexión de internet con un pendrive que no necesita de corriente eléctrica, sino de la propia energía del ordenador portátil, porque otra solución eh, es lo más sencillo ahora mismo, ¿no, Manolo? Sí, hay muchas soluciones, ¿sabes? Lo que hace falta son eh, sinergias y gente que quisiera, de alguna manera, eh, eh, involucrarse en ello. Hay muchas opciones, desde placas fotovoltaicas, desde un pequeño generador, desde esto que te he dicho yo, un alternador de coche, en fin. Pero, claro, lo bueno sería que ustedes, como centro de estudios, como formadores de, del futuro de, de otras personas, pues eh, tuvieran corriente eléctrica, que menos, ¿no? Bueno, lo que estamos viviendo forma parte de una de las páginas negras de, de nuestra historia. Así es como lo podré explicar, en la medida en que la gente gritó en un momento dado pidiendo la independencia. Bueno, ¿qué pasa ahora? Muchísimos problemas. Gobernan... Uh -huh. Gobiernan como si no fueran los otros hermanos. Es decir, hay una nueva clase de, de ricos. Lo que pasó un poco uh -huh. en América Latina, en un momento dado, antes de las independencias, por ejemplo, es lo que estamos viviendo ahora. Qué lástima. Qué lástima para esa gente. Gente que no piensan más que en sus propios intereses. Bueno. Respiramos un momentito, ¿eh? Respiramos con un poco de música… ...pues vamos a hacer una pequeña drama dramatización... ...y se titula La media manta... ...Don Roque... ...era ya un anciano cuando murió su esposo... ...su esposa, perdón... ...durante largos años había trabajado... ...con ahínco para sacar adelante a su familia... ...su mayor deseo... ...era ver a su hijo convertido en un hombre de bien... ...respetado por los demás y ya que, para lograrlo, le dedicó su vida y su escasa fortuna. ¿Ya? A los 70 años, don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, brillante, profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión pero veía pasar los días sin que este apareciera y decidió por primera vez en su vida pedir un favor a su hijo Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía su hijo con su familia Hola papá Hola papá, qué milagro que vienes por aquí Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo, además estoy cansado y viejo Pues bueno, a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos, ya sabes que esta es tu casa Gracias hijo, sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con vosotros? ¿Me siento tan solo? ¿Quedarte a vivir aquí? Eh, sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la, la casa es chica, mi esposa es muy especial y... Bueno, los niños... Mira hijo, si te causa muchas molestias, olvídalo, no te preocupes por mí, alguien me tenderá la mano. No, no padre, eso no, no es eso, solo que no se me ocurre dónde podrías dormir, no, no puedo sacar a nadie de su cuarto, mis hijos no me lo perdonarían, a no ser que te moleste dormir en el patio... Dormir en el patio está bien. El hijo de Don Roque llamó a su hijo Luis de 12 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una manta para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va a dormir? En el patio, no quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió a por la manta, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces Luis? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo? ¿Sabes papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la manta para cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa. Bueno, nos escuchas, eh, Richard, desde Dara, Senegal. Sí. Hola, sí, Richard. Rafa. Venga, bueno, hemos Hola. puesto un poco de música y hemos hecho una pequeña dramatización. Eh, sí. Eh, el otro día estuvimos haciendo un juego, que era que nos contábamos cuentos o historias de aquí, de Canarias, de otros lugares, y Amadú, Fátima... ...y un amigo de él... ...nos estaban contando cuentos... Eh, ...de la cultura Wolof... ...pero tú eres ¿Sí? de otra cultura... ...eres de la cultura Diola... ...¿qué puedes sí, contar a la gente... ...¿qué puedes contar a la gente de Canarias... ...sobre la cultura Diola? ¿Un cuento o una historia? Sí, estaría bien si se te ocurre alguno... ...pero también nos puedes explicar algo... ...sobre tu cultura... ¿Cómo sois los Diola, ¿Qué cosas hay más características de tu cultura? Um, hay algo muy interesante que, que hacemos en, en nuestra cultura. Bueno, parece a veces difícil de explicar en la medida en que hay cosas que no podré explicar de manera clara. Ya que hay de cierta manera un código. Bueno, lo que pasa es algo típico que, que vimos nosotros en, en la cultura yola, algo fundamental es la iniciación. Es decir, es una ceremonia que organizamos generalmente durante años. Puede ser un espacio de 30 años, todo depende. Hay quienes lo hacen entre, depende, entre 40 y 30 años a lo máximo. ¿Qué pasa? Los jóvenes que nacen, por ejemplo, nosotros, ¿cómo lo diré? Lo hicimos en nuestro pueblo. Sí, Richard. Se reúnen. Ajá. y llevan a estos jóvenes en la selva, ahí viven, todo depende de, de los lugares, durante un mes muy lejos de las mujeres y que hacen generalmente, reciben una educación, una educación que permitirá a estos jóvenes enfrentarse a cualquier problema en la vida Así que reciben una buena educación. Hay castigos y al salir, normalmente cada joven puede, normalmente, al salir de, de esta iniciación, casarse. De Ajá. manera resumida. Dentro, generalmente, hay otras informaciones que, que no podré explicar porque hay sec secretos que no podré dar. Y Richard, ¿tú has pasado por esta iniciación? Sí, sí, por esta etapa, sí ¿Cuánto tiempo puede durar esta iniciación para los jóvenes? Es que pueden vivir muy lejos de... En la selva, por ejemplo, durante un mes uh -huh. Durante un mes, muy lejos de las mujeres, muy lejos de todos ...durante un mes y reciben una educación, una educación total. ¿Y en ese mes, en la selva, tienes que sobrevivir por tus medios? Sí, sí, comen. Sí, sí, comen, comen. Comen, pero generalmente es una cosa de, de hombres. Mm, es como pasar de ser un joven a ser un hombre. Ser, sí, eso es. Y se hace Hay una... ¿Cuando pasas por eso te haces más eh, responsable? Sí, te haces más, más responsable. ¿Qué, ¿Qué hacen? Te ayudan un poco a, a enfrentarte a cualquier problema de, de la vida. Por ejemplo, yo vivo muy lejos de mis padres y no me quejo pues no me podré quejar porque ya tengo esta educación. Yo sé que tendré problemas en la vida. Uh -huh. ¿Cómo resolverlos, por ejemplo? O sea, tú ya cuando te tengo... cuando encuentras a un pro con un problema en tu vida, ¿piensas en aquella iniciación que tuviste? Sí, sí, sí. O sea, es un Así recuerdo me... continuo me doy cuenta de que ya soy un hombre no se trata de machismo, no no, yo diré que no se trata de un machismo es una educación generalmente de cierta manera una educación que quieren a los jóvenes ¿tú crees que esa particularidad que tenéis los Diola de mantener un rito de iniciación en la selva Sí, sí. Para los jóvenes. Este, sí, sí, sí, para los jóvenes. Este rito hace que, yo diría, a veces que hay una particularidad. Cuando nosotros nos mezclamos en, en un grupo, por ejemplo, una persona que, que sabe ya eso fácilmente puede reconocer a, a un verdadero Yola en este caso. Normalmente. ¿Quieres decir que tú reconoces a un Diola porque te das cuenta de que él ha pasado por la misma iniciación que tú? A veces sí. Ajá. Sí. Ajá. Interesante. Y también eso, es, es decir, que si no pasas por esta etapa, hay lugares que no puedes eh, como Andrés, frecuentar, no podrás estar con ciertas personas. También Las mujeres también viven otra etapa. Una mujer que no tiene, por ejemplo, un, un niño, no, no puede estar con ellas. Por ejemplo. ¿Quiere decir que para las mujeres que tienen hijos hay unos espacios que no pueden eh, transitar a veces las mujeres que no tienen hijos? Sí. Cuando, por ejemplo, se plantea también un problema, la, la gente aparece... Y los... pueden participar. Los no iniciados no pueden participar. No pueden participar. Mira, ¿y esta iniciación cuánto dura? ¿Un mes? ¿Unas semanas? ¿También? ¿Un mes? Hay canciones que pueden cantar. Hay canciones que conozco yo, siendo un, un hombre iniciado, que no conocen los chicos no iniciados. Ajá. Y esas canciones, sí. entonces, ¿no se pueden cantar públicamente o sí? No, no se pueden cantar públicamente. Solo con gente que ha sido iniciada, ¿no? Sí, únicamente. Únicamente con gente iniciada. ¿Y tú dirías que esa iniciación que se experimenta en el paso de la adolescencia a la juventud, el hacerse adulto, ¿tú dirías que esa iniciación te hace mejor persona? Sí. Sí. ¿Qué? Pregunto, ¿crees que esa iniciación que hacéis os hace mejores personas a los que sí han pasado la iniciación? Yo no comprendo, no comprendo. No, quiero, quiero decir que unas personas hacen la iniciación, otras a lo mejor no la, no la hacen. Pregunto si la, la iniciación, sí. ese, procedi ese proceso, te convierte en mejor persona. ¿Tú crees que te convierte en mejor sí, persona? Sí, te convierte en mejor persona. Y en nuestra cultura es una etapa obligatoria. Normalmente un chico no puede casarse, un chico que, que no ha recibido esa etapa no puede casarse, normalmente. Normalmente no se puede casar. Richard, bueno. eh, yo he visto en un documental que los autóctonos de Kenia eh, ¿Sí? se consideran ya hombres cuando han podido cazar a un león. A un hombre se considera un hombre cuando ha cazado ¿Sí? un león. Así, por ejemplo, en Kenia. Sí. Los, eso, ¿Cómo son lo, la, la, la etnia de Kenia que son masáis ¿Sabes quién te digo? ¿Sí? ¿Te suena a los masais? Sí, sí. Eso, por ejemplo, es, es su cultura. Sí, sí. Por ejemplo, ellos. Una iniciación para ellos. Según ellos, un verdadero hombre será el que casi. un león. Mate un león, exacto. Él. él podrá comprometerse por. bueno. podrá comprometerse. Co comprometerse por todas partes. Yo no sé si. si Yusufa nos sigue escuchando. Yusufa, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Rafa, escuchando a, a, a Yapa. Tengo, hay aquí una pregunta ¿Sí? para ti, pero antes a lo mejor ponemos un poquito de música de Senegal. Uh -huh. A ver qué tal. Vale. <risa> I am yeah, yeah. yeah, yeah. -e -e a man who is a man who is a man who man who man Birima. ¿Qué significa esto, Yusufa? Birima, bueno, Birima es un nombre, un nombre, de una persona que estaba en Senegal, pero digamos, eh, bueno, ahora ya está muerto. Ah, ¿era Eso. un nombre? Sí, es una persona, es un nombre de una persona que era muy famoso, entonces Yusuf le está, can Yusuf le está cantando a Esa canción fue antes que se muere Birima. Ah, ¿y por qué, por qué le dedicó una canción? ¿Era alguien muy importante o alguien que quería mucho él? No, exactamente. Bueno, lo entiendo, lo, que, lo entiendo que está cantando a Brima. Que Brima era una persona muy, entre, muy importante, que era una persona muy famosa en Senegal. Me pronuncio exactamente qué era Brima, qué hacía con su. Ajá, a lo mejor. Esos... A lo mejor Richard nos puede decir algo más de este Brima. Richard, ¿tú sabes algo? Birima, mm. yo, yo sé que es un, un hombre famoso aquí en Senegal. Yo, yo diré, bueno, es lo que sé. No muchas cosas. Mira, creo que ya tenemos en antena a otro nuevo invitado. Vamos a ver si nos escucha nuestro amigo Ivan Joe. A ver, Ivan Joe, ¿nos oyes? Buenas noches, te escucho. Te oímos bien, alto y claro. Bienvenido. Estupendo. Bueno, te presento, te presento a bastantes nuevos amigos. Mira, aquí está... Un saludo, Ivanoe. Me llamo Manuel. Y, por, y en los mandos está aquí... Hola, Ivanoe. Hola. Era la voz de Ana. Y en, desde Senegal puedes escuchar a un profesor de español... Profesor de español, Richard, tiene usted a un profesor de eh, español también que se llama Ivan Joe y está en Canarias al oído. Richard, ¿estás ahí? Hola, sí. Estoy. Hola, Richard, encantado. Bueno, Ivan Joe trabaja. <ríe> Mira, Ivan Joe trabaja en el mismo instituto que yo. Es profesor de lengua. ¿Ah, sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, me hace mucho placer que pueda hablar con un profesor de lengua española de Senegal. Que Yo creo, Iván Joé, que aquí no hay comunicación entre los profesores de España y los profesores de español de allá. ¿Tú habías oído hablar alguna vez de esto, Iván joe? No, nunca había escuchado hablar de, de, de intercambio entre, entre las dos orillas en el, en el apartado de lengua, y más concretamente de español como, extranje, como lengua extranjera. Richard nos contaba al principio del programa que el problema que tienen es que no tienen corriente eléctrica en el instituto. Es un instituto muy grande, muy moderno, pero sin internet. Alguien, se, perdón, sin internet, no, sin corriente eléctrica. Corriente. Alguien se comió la corriente eléctrica hace tiempo y han habido sí. promesas. ¿Cuántos años eran Richard sin corriente eléctrica? Ya, que... ya, que... no, Richard, vaya vaya puede repetirnos cuántos, a... cuántos sí. años? ¿Cuántos años lleváis sin corriente eléctrica? Bueno, tres años. Tres años. cuántos años sin tener corriente eléctrica. ¿Cuántos estudiantes tenéis? Y... Perdona, ¿cuántos estudiantes tenéis en el instituto? Tenemos más de mil. Wow. El año pasado tuvimos algo de 870 cada año más. Este año tenemos más. ¿Y cómo? Sí. ¿Cuántos alumnos tienes tú en una sola clase? Oh, en una, yo diré, en una de mis clases tengo 62. En una de mis clases tengo 62. En la clase de terminal tengo algo de 54. En una... En la segunda, algo de cuarenta y siete. Aquí tenemos un alumnado importante, importante. ¿Tienen ganas los jóvenes de aprender español? Sí, los, los, tienen ganas de aprender. Tienen. Sobre todo los principiantes, cuando ya estás delante de ellos, te das cuenta de que... Son jóvenes que quieren descubrir la lengua. Y te das cuenta. Fantástico. Tenemos a otra persona más, eh, Iván Jue, que presentarte. Es ¿Sí? el señor Yusufa Keita. Señor Keita, ¿nos escuchas? Hola, Iván Jue, Buenas tardes. <risa> Hola, buenas tardes, Keita. Keita, encantado. Yusufa se encuentra ahora mismo en Tenerife eh, y ha entrado por, por Internet en el programa de radio, y estamos hablando de los ritos de iniciación, el paso de la adolescencia a la juventud, hacerse hombre dentro de la que es la cultura diola. Y teníamos una pregunta para Yusufa, pero nos va a ayudar Richard, si nos puede decir qué palabras se emplea en Wolof para referirse a estas iniciaciones, a estos ritos, eh, ¿cómo se les llama en Wolof? No, no te entiendo muy bien verdad la pregunta Sí, estamos preguntando primero, primero a, a Richard Richard, eh, vale, Richard vale. Esta, ¿no escuchas? Sí, sí, sí Esta iniciación en que Yola nos hace llama... ¿Sí? Es que en Yola, yo, yo podría explicar un poco En Yola se dice Bukut Bukut Bukut Bukut, bukut. sí, sí, sí ¿Y hay una palabra equivalente en Wolof? Bueno, yo hablo yo hablo muy mal Wolof <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se podría explicar? Eh, querría que pudieras decirle a Yusufa, eh, uh, para que no haya confusión en la pregunta que le queremos hacer, ¿cómo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son esos ritos de iniciación? ¿Tú, Yusufa, entiendes lo que quiere decir esto del Bukut, eh, de los Diola? Yusufa. Que no hablo nada de Yola, la verdad. No, no, no, no hablo nada de Yola. A lo mejor si Richard me puede explicarlo en Wolof, más o menos. Venga, vamos a escuchar Wolof todos, amigas y amigos. Richard, vamos a tenerte como profesor de Wolof. ¿Qué significa Bukut explicado en Wolof con varias palabras? Escuchamos, amigas y amigos. Bukut en Wolof ¿Qué significa el Bukut en Wolof? Richard <risa> <risa> Es muy difícil la pregunta <risa> Yo, Bueno, lo que podría decir Podría decir que parece un poco a, a lo que los Wolof llaman Lel ¿Lel? Al, sí, sí, sí, algo así ¿Lel? Sí ¿Lel, ¿cómo se llama el Bukut en Sí, es que lo que pasa, en, lo que pasa cu cuando nosotros lo pasamos muy lejos, Ajá. muy lejos, no como lo que tenemos aquí, la gente lo vive aquí en casa, en nuestra cultura es algo diferente. Sí. Pero es lo mismo, yo diría, es lo mismo de cierta manera. ¿Ale? Nosotros lo vivimos, de, sí. lo vivimos de cierta manera. Vale, con reglas, la, la gente uh -huh. ¿sí? sí, porque ahora que vemos que Bukut se parece al Lel y que fíjense la diversidad cultural que hay dentro de un país como Senegal ¿vale? y que son ritos de iniciación en algunos de los pueblos de Senegal están más conservados y son más importantes es un periodo, Iván Jóe, en el que la gente tiene que irse a vivir, los jóvenes a la selva y ahí reciben una serie de enseñanzas Buena parte de ellas son secretas y luego no se pueden compartir con gente que no ha sido iniciada. Y nos explicaba Richard que eso te ayuda a convertirte en mejor persona y a estar mejor preparado para afrontar las dificultades de la vida de forma íntegra. Bueno, ya. pues eh, yo te eh. quería preguntar, Yusufa, Ajá. ¿tú crees que todos los eh, hermanos senegaleses de Gambia, hermanos africanos que han venido a Canarias en Cayuco, cuando han, bueno, claro. cuando han cogido el cayuco y, y lo habéis pasado tan mal Esperemos. en ese viaje, yo me preguntaba si sí, sí, sí. Hay, puede bueno, haber vale. algún tipo de, de relación para un africano que se mete en un cayuco entre pasar por el cayuco para venir a Europa y un rito como el Lel o el Bukut. ¿Hay alguna sí. relación en vuestra mente en eso? Bueno, y yo te digo sinceramente, hoy en día, Rafa, esas cosas, digamos, pues, ahora existe, pero muy poco. Yo, eh, de, que me, de que estaba contando ahora, de Amadelel de también, eso lo hacían en mi, en mi país también, en mi cultura también. Porque yo también tengo una cultura un poco mezclada de Olof y de, y, de, y, de, y, de, y de Bambara, de Senegal y de Mali y eso le hace... hay gente que también, que lo tienen también, que existen en donación y pueden pasar lo que no le pasa nada, que lo pueden protegerla y me prodigamos digamos, hoy en día hay muy poco, porque la gente está cambiando en este mundo moderno y olvidamos y dejamos muchísima eh, traducción... Tra, tra, tra, ¿cómo se dice? traducción tradición, tradición, sí Sí. Tradición, sí. Estamos dejando muchísima tradición, para eso estamos perdiendo eh, un montón de cosas, donación que tenemos y de nuestro bisabuelo de, de nuestro abuelo. Y el tema de él también, eso lo hacen, lo hacen en Senegal. Y cuando un niño... Eh, jaraf... Eh, perdón, voy a preguntar, eh, Yata, una palabra, ¿cómo se dice en español? Yata, ¿cómo se dice Jaraf en español? El prepucio El prepucio. El hecho de cortar el prepucio, yo creo. Vale. ¿Lo has entendido, Rafa? Perfectamente. Muy bien. Y cuando uno, un niño se, se lo hacen eso y tener, tener que llevarlo en un sitio, en fuera de, de la ciudad o en fuera del, del pueblo. Entonces allí y se quedan allí. En allí se enseñarán muchísimas cosas porque cuando un niño no está en estos puntos y que no puede recibir. Las, las donaciones, algunas donaciones que se pueden donar en su padre o su abuelo, entonces allí y lo dan muchas cosas que tendrán que recibir y allí, esos sitios es un sitio, es, es un sitio elegido fuera de la ciudad un, abajo de un árbol muy grande, allí se pasan más que 15 días allí y se comen allí, bueno, duchar muy poco, pero se comen allí y se reciben medicamentos que tienen que recibir para curarte muy pronto y también hay gente también que le de también y allí también, y le enseñan un montón de cosas que tienen que recibir y de donación de padre, o de abuelo, o de madre allí, en esos sitios no va no llega ahí mujer la, la mujer, solo los hombres un hombre que no eres un hombre de verdad, que no eres un hombre que no, no es tan... no no están no estás... Jaraf, uh, <ríe> está Sí. sí, que no Por estás favor. circuncidado, ¿no? Muy bien, que un hombre que no está circuncidado no puede ir ahí, sino te recibirá palizas muy, muy fuertes. Ya eso lo, <risas> lo hacían allá en mi país. Hoy, hoy en día, esos gente que, que cuando alguien se te, se te circuncidaba y te, te llevaba fuera de, del pueblo, o ahora no, que lo están haciendo todo en casa. Y para eso estamos perdiendo muchísimas cosas de nuestra cultura y de nuestra donancia. Están que haciendo a en de casa y pasamos con las mujeres en la casa, hubo la misma invitación. Genial. Quería pasarle la palabra a Ivan Joe. Quería pasarle para palabra a Ivan Joe para ver. De pronto lo hemos sacado de un espacio un poquito tranquilo y ahora por el oído le están llegando cosas extrañas, ¿no, Ivan Joe? Eh, sí, estaba totalmente en otro mundo, claro. Y cosas interesantes de saber, de conocer de, del otro lado. De la otra orilla. Mira, eh, ¿cómo has seguido las noticias de la actualidad o de o tu visión de lo que estás viendo a tu alrededor en estos días? ¿Alguna observación ácida, dulce o agridulce o como la quieras? Eh, bueno, en realidad eh, me ha confirmado más en la idea de, de la complejidad de los políticos esto que tenemos por hacer algo claro y por eh, darle importancia a, a lo realmente importante y como lo alejado que están de, eh, de ver eh, el bien en el trato humano, ¿no? Y simplemente con cuestiones políticas y, e interés económico entre uno y otro y no queriendo quedar mal con el vecino tampoco y saltándose a la torera, pues estas cositas básicas de, de relaciones humanas y, y solidaridad, de, ¿no? En concreto estás pensando en algo, ¿no? ¿En qué cosa? Eh, eh, estoy pensando en el gobierno español y, y en la cuestión del Sáhara Occidental. Uh -huh. En concreto hay como... Eh, se han olvidado de aquello, de, de todas las cosas que dijeron en otro momento y ahora que están con la patata caliente y están... ...ellos en el poder, pues... ...pues se olvidan de todo, ¿no?... ...por tal vez no... ...de no molestar al vecino... ...en pro de uno... Eh, ...de unos ...beneficio económico... ...que, que ellos sabrán a ver... ...lo que tienen ahí detrás y olvidándose de... ...de la solidaridad, ¿no?... ...está bueno, está bueno... ...mira... Eh, ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...pero son 35 años de olvido... ...comprendes, entonces... Mm, hay como una tendencia que el tiempo lo va a borrar todo Pero en este caso En este caso no lo cura ¿no? Claro que no, porque un, un hermano árabe o musulmán eh, Es un hombre también hecho y derecho eh, Ellos dicen que si quieres comida para un año, planta trigo Si quieres comida para diez años, planta árboles Pero si quieres comida para toda la vida, formar hombres Eso es una, una lógica que, que así nos lleva, ¿no? Yo, yo he estado en los campamentos y te puedo decir que es muy duro, muy duro, donde están, en Tinduf, están en La Jamada, que es uno de los lugares más cálidos del desierto, sin, sin nada prácticamente, y, y viviendo de la ayuda. Igual que Palestina, igual que puede estar Haití, igual que muchos sitios en el mundo, entonces... Los políticos, desgraciadamente, desgraciadamente, tienen una parte de culpa. Una parte de culpa porque no basta con mirar a otro lado, sino que si estás en la política, si entras en eso, es porque te ha votado un pueblo para que defiendas al pueblo. Y si el pueblo dice no a algo, tu obligación es decir yo también digo no. Un durito de música y luego nos vamos a reír. Babu, babu, papi, papa, na I'm Oye, Iván Joe, Richard, Yusufa, ¿qué les parece reírnos un poquito? A ver, Iván Joe, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Iván Joe? Hola, hola, Iván Joe. Ay, no sé si hemos perdido a Iván Joe. Ahora que estamos preparando el punto cómico. Bueno, pues eh, vamos a escuchar algo que lleva por título Mariano Rajoy y sus pitufos, que es un vídeo, en realidad, y que pueden buscarlo por internet. Mariano Rajoy... Y sus pitufos. soy? del Partido Popular. Creo que voy a vomitar. Será un presidente muy eficaz. Déjanos vivir en paz. Tegenprogramma l maar de mar de chulo. Ande, naar la flauta Pitufin, Venga eens je ¿A quién vas a je zeggen Pitufin? Oye, niet no digas je <tus> Ahora todos juntos. La la la la la ¿Cómo ganáis vuestro dinero? Va, va, va, echa, Quiero hablaros de una niña. Anda y te quieren por una niña ejemplar. Nos acabamos de uh. <risa> <risa> Mi niña no! ¿cómo ¿Qué le habéis hecho? La pusimos mirando para cuenta. Tutumos de mierda. Sofanistas. Vale, cuenta. Bueno, eh, Mucha gente. A mucha gente no le gusta el presidente que tiene a España, ni tampoco le gusta el que parece que va a venir a continuación. El día, eh, el día domingo, este domingo próximo, hay elecciones en Haití. Eh, en estas elecciones la gente está muy incómoda, porque llevan un tiempo ya largo sufriendo una continuidad de desgracias y la ayuda internacional no llega, se manifiesta extremadamente insuficiente y viene más en forma de soldados de Naciones Unidas que en forma de materiales y de gente y de recursos para construir casas, para rehabilitar escuelas, para acceder a una sanidad, una formación, una reconstrucción del país. Sin embargo, hay mucha presencia de soldados y la gente reaccionó muy mal al brote de cólera y entendió, ese es el rumor que se ha extendido por todo Haití, de que es una enfermedad traída por soldados de Naciones Unidas por un destacamento en concreto que se asentó en un río en torno al cual comenzó los brotes de cólera. El cólera hay que decir que es una enfermedad eh, de tratamiento muy, muy, muy simple, muy simple, muy simple. Básicamente se trata de utilizar cloro, lejía, para limpiar y evitar la, la, la propagación del, del contagio. Y luego, por otra parte, a la persona que está infectada y que se tiene que curar, solo hay que hidratarla hasta que se reponga. Para que las diarreas, los vómitos, en esos primeros 4 o 5 días, no desestabilicen hasta llevarle a un deterioro grave o la muerte. Eso, eso simplemente es el cólera y se trata pues, con un poco de, de suero, con atención y luego espacios higienizados y gente preparada. En el caso de Haití y de los países de alrededor hay enfermeros, hay médicos que pueden hacer esa labor, pero eh, no hay recursos para traerlos. Sin embargo, sí los hay para atraer a muchos soldados y eso es lo que la gente no está entendiendo en Haití. Por eso estas elecciones del domingo eh, pueden ocurrir cosas, porque la gente está muy molesta y al río revuelto ganancia de pescadores. No sé si nos escucha ahora Iván Joe. Hola, Iván Joe. No. Senegal, Richard, ¿nos oyes? Se oye algo de fondo ahí, ¿no? Richard, Yusufa, Joe Todo el mundo ha desaparecido temporalmente. Entonces yo creo que es que hace falta un duro de música, ¿no, Ana? ¿Qué tienes preparado? ¡Ah! En la pantalla del ordenador pone Haití. Pues esto es una música tradicional haitiana. Que acabamos de localizar y en memoria de la cultura de Haití queremos que, que hablen ellos por sí mismos. Cuando Haití alcanzó la independencia, decía aquí un señor en este documental, el 50% de la población era africana, y Manolo dice... ¿El 50? ¡Todos! ¡Todo! ¡Moreno! Que hay en esas tierras y en América son sacados, extraídos de su continente de origen que es África. Venga, y entre África y el Sáhara estamos, Manolo. Entonces, el Sáhara, ha habido una declaración por parte de, las naciones de la Unión Europea. Eh, ¿Cómo la has visto tú esta declaración? Bueno, pues yo la veo de la siguiente manera. Europa no se moja, Zapatero no se moja, la trilateral encima escupe. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué manera de condenar a un pueblo es esta? Lo mismo que está condenado el pueblo africano. Uh -huh. Tienen que ser pobres, no tienen recursos, no tienen ellos. Pero sin embargo, las grandes multinacionales bien que saben dónde están y los extraen. Si a esto le añadimos que tienen una fuerza militar que se llama la OTAN, que está apoyando estos saqueos, si a esto le añadimos que es más importante el acuerdo comercial, que la vida de las personas que están siendo masacradas, violando sus derechos humanos, si yo añado que el alcalde de Las Palmas, Jerónimo, Jerónimo Saavedra, su familia tiene licencias de pesca en el Banco Sahariano, entonces sabríamos muchas más cosas. Porque fue precisamente en la ciudad de Las Palmas donde se desalojó la semana pasada un... ...un dispositivo de solidaridad con, con el mundo saharaui, ¿no? Estaban acampados delante de, la delante de la delegación del gobierno... ...llegó la policía local, que no tiene competencias... ...con armas blancas, cortando las tiendas... ...y una de las personas, un muchacho... ...que había sido operado a corazón abierto... ...necesita una medicación, cuando iba a entrar para coger sus medicinas, el policía le dijo, como entres ahí dentro te parto la cara. Eso es lo que somos. ¿Y eso ha salido en algún medio de comunicación o, o ha sido por internet? ¿Cómo te has enterado? Yo me he enterado a través de Radio San Borondón. ¿Y hablaba el propio chico? Hablaban eh, el propio chico, sí, es correcto, sí, el mismo. Este pibe fue así amenazado Estaba haciendo una actividad solidaria Estaba entregando su tiempo para Contribuir a la propagación de los derechos humanos en el mundo Y fue tratado de esta manera por la policía local Que eh, gobierna el señor Jerónimo Saavedra Alcalde de Las Palmas Y miembro del partido Socialista uh -huh. Y se le puede ver a esta persona Este señor Se le puede ver por Marruecos Dicen que viaja a Marruecos No hay intereses comerciales Ni políticos Otros intereses En fin Bueno, como ven estamos También con el Sahara eh, Hay una página web que se llama Territorios ocupados Minuto a minuto territorios ocupados minuto a minuto.blogspot.com. Y ahí tenemos las últimas noticias. Hay un informe de Codesa. Codesa es una asociación de derechos humanos integrada por, sacara, por saharauis. Y, y relatan un informe de su visita y de, de la visita de familiares saharauis a los detenidos en la cárcel negra del Ayun, donde ha sido llevada muchas personas en estos últimos días. El nombre de esa cárcel, ya lo dice todo, es la cárcel negra de Anayú. Y ese informe hay que leerlo. La siguiente información que nos dan es que el CNI habla de 600 saharauis detenidos o desaparecidos. Y Marruecos afirma detener a 130. Seguimos bajando. Marruecos lamenta la condena del Parlamento Europeo. Eso ya lo hemos podido oír por más medios. Y luego vimos que hasta el Corcas el Corcas es la, la organización que ha creado Marruecos para que los marroquíes que están en el Sáhara y algunos saharauis que quieran avenirse con presiones o sin ellas a las tesis de Marruecos sobre el Sáhara eh, defiendan un proyecto para el Sáhara a la conveniencia de Marruecos. Pues hasta este dispositivo ha denunciado las violaciones cometidas por su gobierno el de Marruecos, la Comisión contra la Tortura de Dagla, que cifra en más de mil los detenidos por Marruecos, dice que el veto a los medios de comunicación es la condena de muerte de los saharauis. ¿Cómo resuena eso, no? La condena a muerte de los saharauis es el cierre a los medios de comunicación. Y luego tenemos una noticia que dice nuevos importantes Yacimientos minar, mineros en el Sáhara Occidental. La Oficina Francesa de Investigaciones Geológicas y Mineras, Bureau Français de Recherche Geologique et Minier, BRGM, ha establecido un nuevo mapa geológico de Mauritania que desvela la existencia de importantes yacimientos mineros que se prolongan del lado saharaui: uranio, cobre, zinc, plomo. Hierro, vamos, vamos, bien. vamos a repetirlo un momentito, vamos a repetirlo. Yacimientos mineros en Mauritania que se extienden a Sáhara, nuevos yacimientos mineros, entre los que están uranio, cobre, zinc, plomo, hierro. Yusufa, ¿sigues ahí? Yusufa Keita, ¿sigue usted ahí? yo lo quería decir a Manolo eh, como un, una apertura más hacia lo que se ha estado hablando en el Parlamento Europeo, porque de alguna manera sí que se ha condenado, Manolo los, eh, los hechos ocurridos en el campamento de IMI y SIC eh, que, que estas resoluciones que estas recomendaciones sean efectivas luego en la ONU eh, está por ver Y ahí estaremos nosotros y nosotras para seguir eh, pues, eh, sacándolo a la luz. Pero sí que me pareció de alguna manera importante que el Parlamento Europeo se pronunciara. No, no, no es gratuito, no son gratuitas las declaraciones de Marruecos al sentirse eh, indignados por esta, por esta eh, condena desde el Parlamento Europeo sobre los hechos ocurridos. También eh, lo que di se dijo en, el, en la Eurocámara de que se le concediera a, eh, apertura eh, informativa a los medios de comunicación, eh, que se dejara que los observadores internacionales y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo eh, estuvieran en, en el Sáhara Occidental. Eh, libres de, de algún tipo de, de, de daño o perjuicio. ¿no? Bueno, eh, vale, acepto. Pero de todas maneras eh, no creo que el Parlamento haya condenado, sino que ha lamentado, que no es lo mismo. Es un matiz importante. En segundo lugar, España tiene muchos intereses. Hay 70 empresas canarias ubicadas allá, los tomateros, ¿vale? Entonces, aquí y cuando se mezclan los intereses con el factor humano, no cuaja. Es como la leche y el vinagre, no se llevan. Por lo tanto, primero son las personas y después serían en todo caso los intereses. Pero que sean determinados por los autóctonos del lugar, que no son estos que están, No hay que olvidar que estos que hay ahora son emigrantes que salieron en una marcha verde que era pacífica en principio, diseñada por Henry Kissinger, premio Nobel de la Paz, el carnicero de Sudamérica, el carnicero de Sudamérica, ¿vale? ¿Y qué hicieron con la marcha verde? Llenarla de soldados marroquíes. Sí, la verdad que es tremendo Y hablando de intereses eh, Desde el Sáhara también podríamos irnos a Irlanda ¿Verdad Manolo? Porque de interés, interés Y creo porque me toca especular a especular Que la vida es corta Si sí, vive la vida hoy que mañana no se sabe Porque todo depende Como sea Como sea de, de potente el subsuelo que tengas Pero yo, yo, yo siempre hago una reflexión ¿De dónde saca tanta chapa de hierro Francia para pa fabricar Peugeot, Renault, Citroën y la Maracaná? Amigas, amigos, estamos en Irradia y tenemos abierto el ordenador con tres personas. No sé si alguno está conectado a nuestro programa de radio. ¿Alguien nos escucha en Senegal, tal vez? ¿Richard? Rafa. Hermano, sí. Cri, te habíamos perdido por teníamos... un rato. Sí, sí, teníamos un problema de, de conexión, yo creo. Bueno, bien, eh, aprovechamos. Venga, ¿qué, eh, ¿qué noticias de Senegal quieres compartir? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo es la actualidad bueno, del país? Las, las cosas van, no sé, cambiando de la manera negativa en la medida en que, bueno, nosotros que trabajamos en las escuelas tenemos muchísimos problemas con alumnos. Porque este año hay muchísimos. En, ¿Cómo lo diré? En primer año de eso, yo diré. En primer año de eso, el equivalente un poco de, de lo que pasa en, en España. Somos, digamos, alumnos de 12, 13 años. Sí, 12, 13 años, hay un montón. Normalmente niños que no tienen el nivel que no tenían normalmente que estar en, en ese nivel. Bueno, es una política del gobierno, así que hay clases, por ejemplo, de, de 80, algo así, de 80 alumnos, imagínate, para una persona. ¿Ya ves? Al, alumnos con niveles muy dispares, muy diferentes, ¿no? muy diferentes yo no sé si nos está escuchando tal vez Pierre Pierre nos escuchas a ver lo veo que está por ahí pero no no aparece y Payumat nos oye Payumait Payumat Colombia no no nos están escuchando por ahora bueno pues también otra cuéntanos. otra información que que quisiera dar es bueno yo ya tengo un bueno tengo un amigo que que quiere Formar parte de este intercambio. No sé si podrá tener una escuela con la cual compartir experiencias, intercambiar. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Dónde está tu amigo? Se llama Jeudonne, Prince Jodoné. Ajá. Prince él trabaja en, en Kirira. No conocemos. ¿Dónde está Kirina? en, en, en que un poco en la región de tambacunda algo así ¿Región de en la Tamacunda. parte este de, en la parte este de senegal y él tiene corriente eléctrica Sí, su corriente te, te lo puedo enviar normalmente pero él trabaja ¿Te lo enviaré? ¿es, profe es profesor también ¿O... es profesor de español sí profesor de español fantástico fantástico Su, su número de teléfono, no sé si te lo podré enviar después con el correo al mismo tiempo. Así que podrás en contacto, entrar en contacto con él para más informaciones. ¡Qué linda voz tienes! ¡Y qué bonito mensaje! <risa> ¡Oye, bueno, es qué que... bueno! Uh -huh. no me cuenta, ¿Sí? ¿Sí? cuenta, cuenta, cuenta. Yo, yo digo que eso es el, la meta de nuestro trabajo, es decir, el intercambio. Hacer que niños del norte y niños del sur hacer de manera que estén en contacto. El intercambio, cambiar experiencias también. Nosotros vivimos aquí experiencias muy difíciles que a veces queremos compartir con allá tú, por ejemplo, cuántos alumnos tienes en tus clases ...en comparación con lo que tengo yo en mis clases. Sí, este año Richard ha aumentado. La crisis económica sí. ha, está haciendo que mmm, estudiantes... ...cuyos padres eh, les ponían a estudiar en colegios privados... Sí. ...buscando una mayor calidad... ...ahora no pueden pagar el colegio privado... ...no tienen el dinero que tenían antes... ...y entonces los traen a la educación pública... Entonces hay más ah, alumnos. Sí. Por otra parte, el gobierno contrata a menos profesores porque no tiene dinero. Y entonces tenemos una realidad de muchos más alumnos en cada clase. Es decir, que aquí en Canarias, por ejemplo, están habiendo este año clases con 36 alumnos, 40 alumnos, incluso 45 alumnos, que era algo que no existía. Y que sí. se, había, se había decidido que era inconveniente tener tantos alumnos en un aula. Se había hecho una norma para que el máximo fuera, no sé si 25 en unos niveles, 30 en otros. Pero esos límites se están sobrepasando sí. en esta situación de, de crisis económica. Y es difícil, porque los alumnos aquí no tienen la... La disciplina, el respeto que tienen en África. Entonces Es muy difícil. ¿Estamos escuchando el sonido del cibercafé? ¿Hay mucha sí. gente en el ciber, Richard? Sí. Sí, hay gente. Es difícil tener internet en tu propia casa, en Senegal, ¿no? Sí, sí, sí, es muy difícil. ¿Cuán? Bueno, yo es estoy en un ciber. Una, ¿Una persona con un sueldo normal o una persona que está en paro le es imposible tener Internet directamente allí, no? Mm, no. No. Aquí no. Si, por ejemplo, tú tuvieras que pagar la Internet con tu sueldo de profesor, ¿qué te costaría? Casi la tercera parte de tu sueldo, ¿no? A lo mejor. Mm. Puede ser la tercera parte, o menos de eso, mm -hmm. o menos, puede ser menos, menos menos de la tercera parte. Mira, Richard, nos, me gustaría que nos contaras eh, nos enseñaras algo de Diola, o incluso a lo mejor que nos cuentes un cuento de los que sí se pueden contar, no de los que te Amigo contaron… Amigo de, de quien te, te estaba hablando es un Diola como, como yo, ajá así que será, será más interesante Tener en el grupo dos personas que, que hablan YOLA. Un comité de YOLA ahí ¿eh? potente, sí, señor. Sí, señor. sí Vale, mira, Richard, entonces tenemos objetivo uno, conseguir sí. <risa> internet para, para ese ordenador que tienes, eh, que tiene el, sí. el, el, el instituto. O, objetivo dos, conseguir una batería nueva para que haya más tiempo eh, la posibilidad de comunicar. Eh, yo creo que Iván Joé que sí, si antes quiere, hablaste con él. Bueno, ¿alguien vendrá a, a Senegal? Sí, sí, sí, sí. ¿Cuándo? Inshallah. Pues eh, no lo sé. Eh, mira, en principio había algo previsto para diciembre y, y por supuesto para el foro. O sea que entre diciembre y enero seguro, seguro que alguien va. Venga, para el foro vamos a intentar, varias personas queremos ir al foro ese que se celebra en Dakar, que sería, es entre el 6 y el 12 de febrero, y ahí compartir como movimientos sociales, con profesores, con gente de Senegal y de otros países, estas experiencias de intercambio. Entonces Amadou está ahora mismo eh, llegando a Dakar, Para entrevistarse con gente para ver cómo hacer posible eso y organizarlo desde mucho tiempo antes. Estamos, eh, bueno, empezando diciembre casi, pero ya con dos meses y pico de antelación, eh, Amadú está haciendo todos los pasos que puede para crear esa comunicación fluida con el Foro Social Mundial. ¿Tú podrías participar también, Richard, desde allí? ¿De Cedara? Sí, o, o podrías sí. conseguir un permiso para acercarte al, a Dakar unos días. Sí, podré pedir permiso, sí. Podríamos, es una actividad educativa y bueno, y sí. es un trabajo que estamos haciendo. Podemos intentar que, que la administración educativa lo entienda y que lo aproveche. Normalmente es posible, es, podré permitir... Pero antes de eso, tengo que conocer eh, la fecha exacta. Venga, hay que hablar con Amadú. ¿Es entre el 6 y la el 12? La fecha exacta, sí. Amadou nos ha contado que ha tenido un problema. Ha perdido, se ha estropeado la pantalla del ordenador que tenía. Bueno, vamos a ver cómo se van solventando todos los problemas que van surgiendo. Eh, tenemos aquí una noticia que no quiero dejar de dar. Hay una jornada antimilitarista. Mujer y Guerra en Afganistán, aquí en Tenerife. Participará Mitra Shomal. Es una mujer afgana de la asociación Rawa de mujeres afganas. Pueden hablar directamente con ella. No es un programa de televisión, no es un documental en inglés, norteamericano o de quien sea. No es una declaración del de presidente de España o de la misión militar española en Afganistán. Es una mujer de una asociación de mujeres afganas que nos ofrece acceder a la verdad al menos a la verdad de esta asociación de mujeres afganas están en Tenerife el martes 30 de noviembre darán una rueda de prensa a las 11, ojalá estuvieran ahí muchas, muchos medios de comunicación en la librería de mujeres en la calle Sabino Bertelot número 42 de Santa Cruz de Tenerife librería de mujeres ah, en segundo lugar darán un una charla-coloquio a las 8 de la tarde en Casa Taime en La Laguna, sobre la guerra en Afganistán desde la perspectiva de la mujer. Y dice, porque no habrá liberación de la mujer si no abolimos el militarismo contra la guerra de ocupación en Afganistán, no a la OTAN y sus ejércitos. Si subtitulan así, ya pueden ver que no tienen la visión que se nos transmite generalmente sobre lo que está ocurriendo ahí. Eh, Richard, ¿nos puedes enseñar alguna palabrita de Diola? Sí. Te escuchamos, te escuchamos. Uh, lo que podrían decir, si tengo que, que despedirme de, del grupo, yo diré catoral. Catoral. Catoral es para decir adiós. Si sí, nos despedimos oh, yo yo diré Benique. Mhm. Uh -huh. Benique. Catoral, Benique. Hasta catoral, Benique. ¿Eh? Sí. Oye, pues mucho sí. Catoral y mucho Benique. Venga, conectamos <risa> conectamos por el correo. Hay que poner eso en funcionamiento, eh Richard. Lo de, de correo de... sí funciona. Pero hay que poner en funcionamiento eh, la internet. ...para que puedas hablar con Iván Jóe y sus alumnos... ...y para que puedan sí. también eh, ver cómo, qué condiciones tiene tu amigo en Tambacunda. Sí, yo te podré enviar por mensaje, yo te podré correr un mensaje a partir del móvil... ...su, su correo electrónico, su número de teléfono. Fantástico, mira, algún mensaje para la gente del Puerto de la Cruz, lo recogemos aquí... ...para la gente de María sí. Pérez Trujillo... ¿Quieres decirles bueno, algo? Yo diré que lo siento mucho porque no tengo corriente eléctrica para poder entrar en contacto con todos sino que podré también llamar a, a Loli yo creo que acabo de leer su mensaje me envío un mensaje que no vacilaré en contestar también llamaré a, a todos porque seguiremos en contacto Genial, pues entonces ¿Cómo se dice adiós en Diola, Manolo? Cortal. ¿Cortal es? <risa> no. Cortal no, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es? es? ¿Cómo? Benique, Benique. Benique es Catoral, adiós. O hasta luego. Catoral, Benique. Benique. Catoral, Benique. Catoral, Benique. Sí. Un fuerte abrazo, Richard. Un abrazo a todos. Salud y suerte. Muchísimas. No Sí, gracias. No lo imaginábamos así, es poco, pero algo. En el aguero, no quieras hacerlo cambiar, solo hay que.